La música se mueve La música se mueve. Zona 69 Bienvenidos Hola amigos, bienvenidos a esta zona de marcha llamada Zona 69 Hoy nos vamos a convertir en un programa de rock Con el permiso del maestro Ramón Redondo ¿Y todo esto por qué? Pues porque hoy por primera vez en este tiempo nada Tenemos invitados aquí en Zona 69 Dentro de un rato nos visitará alguien ¿eh? Y vamos a estar charlando con él o ellos En un rato te cuento quién es. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Arrancamos y lo hacemos con una chica nueva. La música se mueve. La música que mueve. Son las 69. Bienvenido. veranito, es ¿eh? un veranito <risa> tremendos. Sí, sí. Alexandra Sandra. Por bueno, esta chica guapísima, De tan solo 20 años, está rompiendo en el panorama musical con este tema el Lollipop. A mí me ha dejado impresionado, eh sinceramente, sí sí, me ha dejado impresionado este tema. Bueno, eh eso es más seis ¿eh? nuevas, bien bienvenidas, bienvenidas. Hoy tendremos aquí la visita de quien, de quien, pues de Mis Cafeína. estarán por aquí cafeína con nosotros, pasando un ratito, ¿vale? En un rato pasarán por aquí por zona 69. Están llegando ya, están llegando. Y ahora nos quedamos de momento con la música de Camila y este Mientes. y Insecta sonidos en tus altavoces. Zona 69. Enseñarme tú Supiste encenderme Y luego apagarme tú Te hiciste indispensable Para mí y, y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Creí, repetir Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidar Me perdí que hoy estoy mejor sin ti voy de nuevo recordando lo que soy sabiendo lo que vas y lo que doy en mi no queda espacio para ti y Fui solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No era la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Perdí. Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Nos alegramos mucho del éxito que están teniendo los chicos de Dr.Pitangu Aquí están en su primer sencillo se llama Natural Ya tiene el nuevo vicio eh, de su nuevo sencillo se llama Reloj de Arena Aquí están los chicos de Dr.Pitangu Nos alegramos mucho en eh, este pedazo de tema y de su sonido muy fuerte, muy fuerte Bueno, ya antes también sonaban muy fuerte unos chicos de Latinoamérica llamados Camila Que están irrumpiendo en nuestro país con su primer sencillo Mientes, ¿ok? Mientes Bueno, y si quieres vernos una canción, Zona69 arroba la musica se mueve punto net Ese es nuestro correo electrónico para que nos pidas lo que quieras Zona69 la musica se mueve punto net Atrévete, entra en Zona69 Muy fuerte, está llegando lo nuevo de King, se llama Stop for a Minute junto a Kanan. love me like come look down upon me I'm thinking every time i get to thinking she's the one to keep on moving never stop to let the truth Stop for a minute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 so i get some just to fiend, consumed by the scene the stage and the screens where it's just me and keen i think about things i really don't wanna know so i get some just to be consumed by the scene and i'm the first to admit it. without you on the line i'm stranded in a night nice show the stage and the screens where it's just me and keen Tiene Entra en zona 69. They got that good stuff that you already know. You already know what it is. That they can't do what I do, oh no. I'll take you places to never thought you go. Yeah. Uh, uh. I can get you so high with the things I do. You get a wash your veins. Let's go. se nos quedó ahí plantados la semana anterior unos esos estrenos Que se nos quedó en el tiesto En el tintero Y en el tiesto He inventado una nueva expresión Se nos quedado en el tiesto En fin, bueno ahí queda el tema yeah. Momento jardín Aquí está es Tinter Junto con Justin Timberlake Con este Love Dealer Así suena esto en Zona 6 Bueno, y si tú quieres vernos una canción, la que tú quieras Una canción que todavía igual no, digamos, no hayamos pinchado O hayamos pinchado y te haya gustado mucho Bueno, pues nos la pides Zona69 la musica se mueve punto net También tenemos un grupo en Facebook al que te puedes agregar Y podéis comentar lo que quieras o seguirnos Entra en el grupo y, en el y comenta Grupo69 grupo punto la musica se mueve punto net O también en la web la musica se mueve punto net Ahí está también En cualquier momento En cualquier lugar Zona 69 se mueve contigo Están llegando ya por aquí Miss Cafeína En un ratito hablamos con ellos, en nada De momento nos quedamos con el single de ellos Centric Fue espectacular verlos otra vez en directo Con ese directo brutal que tienen ellos Aquí está su primer single Su segundo single que diga Olvídate de mí Olvídate de mí Acuérdate de mi Porque ha pasado mucho tiempo Sabes que no puede ser Como va a salir bien Siempre dices que tengo la culpa Come in. ¿Te gusta la noche? Esta es zona Zona 69 Mis cafeínas son una de las bandas españolas con más futuro Son uno de nuestros grupos favoritos en Zona 69 Ya te hemos puesto canciones como Ley de Gravitación Universal romper, gravitación. O Mecánica Espiral Y si anamiles salto mortal me Les tenemos aquí con nosotros a los 5 cafeínos que van a pasar un rato con nosotros en Zona 69. Ellos son Alberto, ¿qué tal? Son Alberto, Sergio. Buenas tardes. Álvaro. Ay, buenas tardes. Tonino, no te voy a comprar las ¿no? Nike. Y Ramán. Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos chicos, ¿qué tal estáis? ¿Estáis cómodos? Estamos muy bien. Muy, muy agústico eh, Bueno, bienvenidos a esta zona, Zona 69 Hoy vais, buena zona, eh, sí, sí Hoy vais a hacer también un poco de DJs Porque vais a pinchar un par de canciones Dos o tres Para Zona 69, para el programa Tenéis que ir pensando, ya os lo voy diciendo Canciones para ir diciendo Y después de, de hablar un rato Pondremos alguna canción de las que nos vayáis diciendo Bueno, eh, esta es vuestra primera visita a León Eh, como banda y como concierto en directo, sí Habéis estado más veces, ¿no? Por aquí, por León Sí, por la zona de Ponferrada, Albierzo, tal ¿Qué tal esas tapas? Las tapas, no sé, le han puesto un cocido, que era una muerte no sé. que a, a Tonino, nosotros nos hemos moderado un poco Pero, o sea, se ha hecho casi pis de la emoción el tío Durante la comida cuando le han puesto el cocido Es una pasada, el cocido de aquí ¿Algo que comentar esto? No, bueno, el, el botillo también nos entiende Que encuentra. había una lengua, ¿no? En, sí, entre ha, las... había una lengua, sí <risa> día Bueno, os trataron bien en, en Ponferrada ayer, ¿no? Sí, además siempre la gente que organiza los conciertos aquí nos trata muy bien y luego la gente responde también muy bien Además ayer tocamos con Concentric y, y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que compartimos público Y que es la gente estaba muy entregada en ambos conciertos, cantaba mucho en los conciertos y todo esto Van bueno, estáis dando conciertos en diferentes ciudades del país, ¿no te despistes? No, y dando a conocer vuestra música en vuestros 3 EPs. Eh, 3 EPs. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta gira, la gira magnética? Pues desde octubre, que sacamos el LP, hemos estado Hemos tenido un par de etapas de en medio parar un poquito, descansar, pero desde entonces pues, hemos estado jugándole. ¿Cuál es el concierto del que guardáis un recuerdo más dulce, más chulo, más especial? Yo y Eslava, sin duda, sin duda alguna. ¿Cuándo fue? 3 de octubre, Madrid. Ajá. Habrá habido bueno momentos buenos, momentos malos, eh, pero... ¿Qué os ha pasado, que os ha arruinado un concierto, o bueno, os ha dado ahí como un mal sabor de boca, estas cosas que suelen pasar, no? Pues yo creo que fue en San Vicente de Raspech, en Alicante, ¿no? que después después del concierto hubo una serie de acontecimientos que no nos van a olvidar jamás. Nos cayó una maldición ese día. No puedo decir mucho más, pero bueno, sobre todo Álvaro sufrió bastante durante varios meses después de ese concierto. Ha sido uno sí. de, de los más dolorosos. ¿Hay luego algún, ¿Algún concierto en el que no estábamos... Eh, muy bien el rollo que eh, Sergio le dio una bajada de tensión en un mitad un concierto yo en otro toque con anginas eh, cosas así ¿no? Que, que te hacen por ejemplo aquí en, el, en, en Favero fue ellos vinieron llegaron antes al concierto yo llegué justo cuando me tenía que subir al escenario porque tenía que llegar más tarde y tal pues cosas que a lo mejor no te hacen estar muy dentro del de concierto y bueno las, las famosas hemorroides de Román que está sentado ah, siempre el tío no y Bueno, hay días que está peor Ahora está bien, pero hay días que está peor Y como toca sentado, hay días que lo pasas súper mal Entonces, esos días se le ve la cara una Hay cara fo de hay, fotos, hay fotos, hay sí, fotos sí. Las hemorroides de Román son lo que más nos arruinan un concierto Así <risa> Bueno, estáis haciendo... No va a ser fácil, ¿eh? Hacer una entrevista seria con estos chicos porque son la leche dijo que iba a ser fácil? No, no claro. bueno, claro, a mí me gustan los retos, ¿eh? Sí. Ya te lo voy diciendo Bueno Eh, estáis haciendo un par de conciertos eh, con los chicos de Centric y habéis hecho, habéis tocado también con Zara, con Rosenred eh, Rose o de Pedro. ¿Con qué artista os gustaría tocar si no habéis tocado? ¿Con qué artista os gustaría volver a tocar? Bueno, a ver, espera. Primero con la Pantoja y luego cada uno que diga lo que quiera. Yo con Death for Cutie, un grupo americano de Seattle, eso sería como mi sueño. Pero cada uno supongo que tiene su, su sueño personal. Pero algo más asequible con pereza. A mí me gustaría con The Cardigans o con A Camp, pero volver a tocar me gustaría con... yo creo que con Tequila. A no se me ocurre ahora nada, nada, nada, sí. con quien quiera tocar The Scarborough Beauty es buena con nada surf molaría estuvimos ahí intentándolo eh, A corto plazo con pereza a largo plazo quiero darle un abrazo a Eric Clapton antes de que la palme el pobre <risa> eh, ¿Con qué canción soléis empezar los directos ahora en esta gira magnética? Pues normalmente es O sea, tenemos como una regla tonta que nos hemos puesto a la cabeza, que empezamos con el single del EP anterior, ahora estamos empezando con Carrusel, pero no se lo digas a nadie, que esta noche es una sorpresa todavía. ¿Qué soléis hacer cada eh, antes de cada concierto? <risa> <risa> si se puede contar, claro. Sí, sí vamos a contarlo. Pues. A ver, Entonces, sí, hombre, si sí, ¿no? Contando, yo lo voy a contar. Vale, vamos a, no, vamos primera, a contar. No, lo primero todo, tomarse un café solo antes, sí, sí. siempre. Y no por nada del rollo sí, sí, de no hija feina nada, simplemente porque motiva y estamos sí. a tope. Dame el micro ya. <risa> se, Está se, se cena con una cerveza, de postre te toman un cortado, te duchas. Yo, por ejemplo, soy Álvaro, hola a todos. <risa> Necesito salir duchado y con colonia, incluso a veces lavarme los dientes, rollo como si fuese a salir a ver, o cela, como de si de fuese de mi comunión o mi boda, ¿vale? Y luego hay un compañero de grupo, no diré cuál, que le tranquiliza que yo le enseñé mi pene. En el baño, ¿vale? No voy a decir cuál, pero ese es mi ritual. C cerveza, cena, café, ducha, colonia y enseñar mi pene a un compañero del grupo. Y no es una broma, chica, ¿eh? También el, el abrazo y la piña justo antes de salir al escenario es importante. ¿Sentirse? Porque sentirse, sí. efectivamente. Nos abrazamos, vale, nos ahora... queremos. Luego lo técnico, el la, la, la, la, el estiramiento <risa> de Román, el rrrrr <risa> y todo nos esto. Nos movíamos como de las manos y nos transmitíamos energía... Pero ahora ya no ahora somos una mierda de banda y nos enseñamos los penes ahora. Vuestra música todavía no es muy conocida En algunas ciudades a las que vais eh, ¿Es un inconveniente esto en los conciertos? ¿O ayuda a que la gente vea la música por primera vez Y veis la reacción a la música sin saber muy bien quién son Miss Cafeína? Yo creo que la primera impresión para, O sea, igual para los novios de las chicas es horrible Pero a las chicas les, les encanta, no sé Sí, o sea, el, el directo es bastante divertido, aunque no te sepas las letras, digamos que la manera que tenemos de hacer canciones, enseguida te pueden conectar, o sea, es pop, es pop, no tiene ningún misterio, ni tiene ninguna elaboración, ni hemos hecho un disco de standstill y nada así, hacemos pop, y, y si tú vas a un bolo nuestro, las melodías te pueden gustar, no, o sea, no es una cosa difícil de encajar. No es nada raro. Bueno, ¿habéis pensado ya la primera canción que queréis poner aquí en Zona 69? Pues sí, vamos a empezar con un clasicazo que es Madonna, Intervention. Pues venga, vamos a escucharlo. Zona 69. 69. Mm. <risa> Because he makes me cry I got to make him happy I got to teach him how to fly I want to take him higher Way up like a bird in the sky I got to calm him down now I want to save his life and no that love will change us forever. Descubre nuevos sonidos Bueno, un ratito seguimos hablando En riguroso directo con los chicos de Miss cafeína Eh, sí Bueno, en fin Bueno, no sé si los chicos de Miss Cafeina sabrán eh, Speak americano, eh Pero aquí está este tema que está arrasando Es tremendo Yolanda Bicul, un tandicap We no speak americano Así suena esto, así lo bailamos En Zona 69 Come da porta vi gitava bene Si dulla parla vie, americano Bona sa si fa l'amore sotto luna Come ai dovio parla americano